Radio Show. b u e noches a s n a todos y a todas buenas noches mis familia mis amigos mis colegas del metal que me acompañan domingo tras domingo a través de metal pr com usted está escuchando heavy metal bunker radio show Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas y le saluda s su amigo Dark Nerudas. También retransmitimos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Bienvenidos todos y todas, bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy tenemos un programa navideño. Hoy tenemos heavy metal, mucho hard rock, pero con sabor navideño. Vamos a estar escuchando、eh, a l g u n o s de los mejores intérpretes del de mundo del hard rock y heavy metal,、eh, interpretando algunos de los clásicos,、eh, de los temas clásicos、eh, alusivos a eh, los, eh, la época de Navidad. Eh, ya se nos está acabando el año, ya estamos a ley de nada para que se acabe、eh, la década、eh, del 2010 y ya estamos a punto de nada para entrar al 2020. No sé, cuando yo era pequeño, a mí me decían que para el 2020, Los edificios iban a ser en metal, los carros iban a estar volando, todo el mundo tendría un droide en la casa, así de tipo los Jetson. ¿verdad? Así que cuando yo miraba el 2020, yo me imaginaba que nosotros íbamos a estar viviendo así como los Jetson, pero nada que ver. No tengo un droide, lo que tengo es a Dorita por ahí, pero no es un droide.、Eh, pero aquí estamos. En las puertas del 2020 y continuamos escuchando Heavy Metal. Así que feliz Navidad para todos los que nos están escuchando y nos sintonizan semana tras semana. Muy bien, como todas las semanas, los invito a que formen parte del chat en vivo de la página de Heavy Metal Mansion. Simplemente usted tiene que、eh, conectarse a. metalpr.com diagonal en vivo pone su nickname y automáticamente entra a la plataforma del chat de heavy metal mansion a compartir la chismea la b o chinchar y a compartir un rato con los que estamos allí dentro del de chat ¿okay? también siempre les hago la salvedad de que nosotros no transmitimos a través de facebook Las, las entradas mías a Facebook son esporádicas de corta duración, simplemente para poder saludar a alguna de las personas que están por allí. Pero、eh, realmente nosotros no transmitimos a través de Facebook. Si usted quiere escuchar su programa、eh, sin interrupciones,、eh, en su totalidad, tiene que entrar a metalpr.com. Utilice la plataforma TuneIn o cualquier otra plataforma que les sea útil y ahí podrá escuchar el programa en su totalidad. Muy bien, mi gente. Habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo. Antes que nada, quiero agradecer、eh, a todas las personas que me, que me han escrito a través de mi, de mi WhatsApp, a, a través de la página de Heavy Metal. Bunker Radio Show,、eh, felicitándonos por el pasado programa、eh, que estuvimos llevando a cabo、eh, dedicado al heavy metal de la nueva generación,、eh, sonando algunas de las mejores bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal.、Eh, mucha gente pidiéndonos listado de canciones、eh, de bandas nuevas. Eh, mucha gente muy interesada en conocer、eh, estas bandas de la nueva generación, y eso me gusta, me gusta, me alegra mucho, porque quiere decir que estamos、eh, de alguna manera aportando a sembrar esa semilla、eh, de poder fomentar y poder promocionar lo que será el heavy metal del futuro y lo que serán las bandas que llevarán. La batuta y la antorcha del heavy metal cuando ya nuestros iconos no estén. ¿Okay? Así que l a l g a vida al heavy metal, l a l g a vida a las bandas del futuro. Muy bien. Así que gracias a todos los que nos han escrito. En la medida en que pueda ir enviándole listados y cositas, las vamos a estar poniendo.、Eh, entrado el 2020,、eh, vamos a estar incluyendo en nuestros programas. Eh, al menos uno de nuestros、eh, famosos bloques de、eh, metal de la nueva generación. Ok, Para aquí comentando un poco、eh, este, este movimiento. Muy bien, hoy estamos de Navidad. Hoy estamos bebiendo pitorro, p o q u i t o con pitorro. Ok, Y dándonos el palito, como dice Andrés Jiménez. Hoy estamos de Navidad, pero nos vamos de Navidad、eh, metalera. Y ya comenzamos con nuestra introducción del programa. Eso que escuchamos era nada más y nada menos que Rob Halford, cantante de Judas Priest,、eh, de su álbum Celestial del 2019. Es un álbum solista que lanza Rob Halford,、eh, que incluye varios. De los、eh, villancicos más famosos he、eh, interpretado de manera、eh, heavy metal v e r d a d y algunos temas que son originales, pero que también son alusivos a la temporada de Navidad.、Eh, me gustó mucho, me gustó mucho ese álbum cuando lo escuché. Esperaba que, no sé, tenía la impresión de que cuando grabara este disco, pues iba a ser así.、Eh, ¿verdad? medio villancico v la medio no el disco está bien fuerte está bien tocado está bien poderoso los temas son los más comunes que usualmente escuchamos por ahí en navidad pero、eh, el disco está muy bueno o y ¿okay? así que los recomiendo a aquellos que se quieran divertir escuchando a r o b a alford que no es la primera vez <coughs> ok no es la primera vez que él interpreta、eh, canciones así、eh, De villancicos navideños, ya él había participado de otros álbumes compilatorios con diferentes otros artistas cantando este tipo de temas, ¿ok? Pero vamos a comenzar, vámonos ya de lleno con nuestro primer bloque, vámonos con nuestro primer bloque de Heavy Metal Christmas, ¿ok? Y esto es Heavy Metal Bunker Radio Show con su programa de Heavy Metal Navideño. Estamos de regreso. Para aquellos que nos han sintonizado un poco tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com y asaltomataradiorock.com. Le s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. Y hoy tenemos programa especial. Hoy tenemos programa navideño. Escuchando a l g u n o de los grandes iconos del heavy metal interpretando、eh, temas clásicos alusivos a la época navideña. Ya habíamos escuchado en、eh, nuestra introducción a Rob Halford、eh, interpretando el tema Deck the Holly. De su álbum Celestial, un álbum que recién、eh, lanza al mercado como solistas, e un álbum que es una compilación de、eh, temas navideños,、eh, clásicos y algunos temas originales que están incluidos acá. Y nuestro primer bloque comenzó navideño pero oscuro. Comenzamos nada más y nada menos que con Mr. King Diamond. Estábamos escuchando del señor King Diamond el tema No Present for Christmas. ¿okay? Un t e m a z o que salió hace algunos años en uno、eh, de estos álbumes compilatorios de temas、eh, alusivos a la Navidad. ¿okay? Así que será Mr. King Diamond con. No present for Christmas. Después nos fuimos con la banda Vault, que、um, habían lanzado un álbum que se llama Heavy Metal Christmas.、Um, es un álbum,、um, no en su totalidad está dedicado a, la, a temas navideños, pero sí tiene varios、eh, temas. Y, y este tema me pareció,、eh, me pareció bueno、eh, compartirlo con ustedes. e Será a la banda Vault. Eh, heavy Metal Christmas. Y después nos fuimos con la banda Tough. Y con ellos nos fuimos con Jingle Bell Rocks. De uno de sus、eh, álbumes. Donde incluyeron su cantante original. Para grabar algunos temas alusivos a la Navidad. Y esto era la banda Tough.、Eh, con Jingle Bell Rock. Ok. Así que、eh, vamos, vamos a continuar con otro bloque、eh, de música、eh, de artistas,、eh, intérpretes del mundo del heavy metal,、eh, interpretando algunos temas alusivos a la Navidad. Y nos vamos con una banda muy reconocida por casi todos nosotros: estos son Twisted Sisters. Bye. Bye. s t a m e ¿Cómo estamos, mi gente? Estamos de vuelta aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas y hoy estamos escuchando temas navideños interpretados por algunos de los exponentes del mundo del metal. Ese bloque que estuvimos escuchando recientemente lo comenzamos con. La banda Twisted Sister, el tema Heavy Metal Christmas,、okay. un tema que también ha sido incluido, de hecho lo encontré en dos diferentes álbumes de、eh, compilatorios navideños de, de bandas o intérpretes de, de rock y del heavy metal.、Eh, Así que esto ha salido en, en creo que en dos años, en dos diferentes, años, en dos diferentes álbumes diferentes. Pero muy bien, muy muy buen tema、eh, interpretado por Twisted Sister. Después nos fuimos con Mr. Jeff Scott Soto. Mr. Jeff Scott Soto, que todo el mundo en, la,、eh, en el mundo del rock pues lo conoce como un gran intérprete. Eh, en el mundo del rock, pues también, también tuvo a m b i é n t su participación en alguno de estos álbumes compilatorios、eh, y lo teníamos sonando un tema que se llama We Wish You a Merry Christmas, un, un clásico de los villancicos navideños. Pues Jeff c o l z o t o le estaba dando su acento, su sonido y su fuerza. ...para Interpretar este tema y cerramos este bloque con la banda w a r r a n t w a r r a n t、eh, grabó también un tema eh, navideño eh, que apareció en un disco compilatorio. ...que Aunque no era un disco compilatorio de、eh, temas navideños, pero sí, ellos incluyeron este tema que se llama Father Christmas. Eh, así que eso era Warrant con uno de estos famosos temas、eh, navideños. Muy bien, mi gente. Hay muchos, muchos intérpretes、um, que a veces es un poco、eh, difícil poder conseguirlo porque、eh, son canciones que no están incluidas en ninguno de sus、eh, official releases, sino que más bien son participaciones que tienen. En álbumes、eh, compilatorios, y entonces a veces es un poquito difícil encontrarlos,、eh, pero muchos, casi la mayoría de las bandas, la mayoría de los artistas, en algún momento han grabado por lo menos un tema、eh, en la época、eh, de Navidad, que no solamente、eh, es una época culturalmente nostálgica, sino que comercialmente muy atractiva para este tipo de. Eh, de interpretaciones, verdad, y, y venta de álbumes y, y este tipo de cosas. Muy bien, pues sí, vámonos ahora con otro bloque. Vámonos con un bloquecito de、eh, Heavy Metal Navidad. Esta vez nos vamos oscuro otra vez. Esta vez nos vamos con el señor Ronnie James, tío. Y mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Gracias a todos los que nos están sintonizando, los que están ahí en el chat、eh, y a todos los que me han estado escribiendo y pidiendo canciones、eh, por aquí por, por mi WhatsApp.、Eh, vamos a ver hasta dónde podemos、eh, sonar cositas que ustedes quieren escuchar. Eh, yo no sé ustedes, pero yo aquí me estoy dando el palito. Me estoy dando un pequeño bonsai porque hace algunos días recibí un tráfico de pitorro directamente desde Puerto Rico、eh, y me lo estoy dando、eh, porque es justo y necesario. Eh, me estoy dando el palito en lo que llego a Puerto Rico la próxima semana.、Eh, así que、eh, vamos a continuar. Si usted también se está dando el palito,、eh, salud, salud para todos. Muy bien, eso que escuchamos en este bloque era fuerte y oscuro. Era nada más y nada menos. el señor ronnie james dio con el tema g o d rest ya merry gentleman、eh, para este álbum ronnie james dio estuvo acompañado de nada más y nada menos que de tony i o m m i guitarrista de black sabbath rudy s a r z o y simon wright que en esos momentos tanto rudy como simon eran parte de、eh, la banda De, eh, que acompañaba a Ronnie James Dio、um, pero a ellos se le unió el maestro Tony i o m m i para interpretar esta obra maestra así que、eh, un temazo un temazo que también estuvo incluido en uno de estos álbumes compilatorios del que les hablé anteriormente después nos fuimos con el señor Jeff Tate Jeff Tate ex cantante de Queen's Ride Eh, interpretando el tema silver bells y、eh, e f state en este en este tema estuvo acompañado de carlos cabazo ex g u i t a r r i s t a de quiet riot de r a y luz y de james lomenzo、eh, este al este tema fue incluido en el 2008 en el álbum compilatorio we wish you a metal christmas and,、ha、and head b a n g i n g Music. Eh, así que ese era j e of Tate. Y cerramos este bloque con la banda Wizard of Winter. q u Es、eh, una banda más o menos、eh, progresiva, pero que lanzó un álbum、eh, de temas alusivos a la Navidad. En su gran mayoría,、eh, temas originales. Y estábamos escuchando el tema Gonna Snow. Así que ese fue el bloque que tuvimos en, en, esta, en esta intervención. Muy bien, mi gente, vamos a hablar un poco de algunos eventos que están por ahí en agenda. Y me dice por aquí que el primero de febrero del 2020, en la respuesta en San Juan, Puerto Rico, estará Violence. Eh, junto a ellos estarán las bandas、eh, locales z a p a c a n Massive Destruction y Out of Hands. México, Striper estará por México en el 2020,、eh, específicamente en el mes de febrero. Febrero 20 estará en Ciudad de México,、eh, febrero 21 en Chihuahua y febrero 22 en Monterrey. Entre a la página de Striper para que tenga detalles de venue, costo y todos los detalles. Puerto Rico en mayo, mayo 30 de 2020、eh, se anunció lo que será el Rock in Vivo 3 con las bandas Slaughter, Kicks, Vixen y Autograph. Esto va a ser、eh, efectuado en el Anfiteatro Tito Puentes. Así que vayan allá con sus bandas ochenteras a quemar un poco de nostalgia.、Eh, abril 18 en Houston, Texas, en el White Oak Music Hall. Se va a estar celebrando uno de los festivales más brutales del true metal, el Hell's Heroes Fest, en su tercera edición.、Eh, habla un conglomerado de bandas, desde bandas de la nueva generación hasta bandas clásicas, desde bandas del New Wave for Traditional Heavy Metal hasta bandas del New Wave British Heavy Metal. Tendremos bandas como Riot Act. Que son los ex、eh, integrantes de Riot. Tendremos a Hunt,、eh, Night Demon, Magic Circle, Eternal Champion, Altar of Oblivion, Riot City. Tendremos a Satan y como、eh, Headliner cerramos con Candlemas. Así que es tremendo festival. El del año pasado estuvo brutal, pero este. Eh, si se da como parece va a estar a otro nivel muy bien varón、um, rojo、eh, anunció lo que será sus、eh, show s en california en su gira de despedida 2020 en junio 4 van a estar en el evolution nightclub en s u n valley california Uh, junio 6 en The Youth Theater en Santa Ana, California. Y junio 5 en La Brea Nightclub en Los Ángeles, California. Hasta este momento son los únicos tres shows de Barón Rojo en los Estados Unidos en la gira Despedida 2020. Junto a ellos estarán como invitado especial la banda Gran Andes. Muy bien. Así que eso es lo que tenemos, ok. Recuerde que si usted está interesado en que nosotros le demos、eh, un poco de ayuda en la promoción de sus eventos, simplemente tiene que enviarnos su flyer a nuestro email elnerudas.com y nosotros le、eh, aportaremos nuestro granito de arena dándole un poco de promoción, ok. Muy bien, vámonos entonces con otro bloquecito de música navideña interpretado por nuestros iconos del heavy metal. Y ahora nos vamos con The Ultimate Rockstar. Vámonos con Lemmy Kilmerster y m o d e a Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Santa s coming far behind Run, run, Rudolph, Santa s gotta make it to town Santa m a k e h i m h u r r y telling m he can take the freeway down Run, run, Rudolph, I'm feeling like y o u married around s a i d Santa to a boy, child, what have you been longing for? For Christmas is a rock and roll like your guitar And then away you went, Rudolph, wishing like a shooting star Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town Santa make a h u r r y t e l l h i f me, you can take the freeway down Run, run, Rudolph, but really like a merry-go-round baby doll I could cry sleep drink and q e i t and then away y o went Rudolph whizzing like a safer jet run run Rudolph Santa gotta make it to town oh yeah Santa make a m u r i t i m e he can take the freeway down Make it to town. s a n t a make h i m h u r r y t e l l him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, r m feeling like a merry-go-round. We'll B- e right back. La radio online del rock se llama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 interpretado por alguno de nuestros iconos del metal en este bloque nos fuimos comenzando con motorhead este tema、eh, era r u n Rudolph Run en este tema、eh, como invitados especiales estuvieron Billy Gibbons,、eh, guitarrista y cantante de、eh, ZZ Top. Y también estuvo Dave Grohl, cantante y guitarrista de Foo Fighter.、Eh, así que este trabujito、eh, estuvieron interpretando esta canción que es de lo más divertida. Muy bien. El próximo tema que estuvimos escuchando era. Jolene Turner. Jolene Turner estaba interpretando el tema Rock Around Christmas Tree. Y Jolene Turner estuvo acompañado de también otro trabuco.、Eh, a Jolene Turner en este tema lo acompañó.、Eh, lo acompañaron los hermanos Kulik. Tanto Bob Kulik como Bruce Kulik. Estuvo Rudy s a l s o en el bajo y Simon Wright en la batería. Así que Jolin Turner estuvo bien flanqueado para hacer este tema navideño Rock Around Christmas Street. Y cerramos el bloque、eh, con un proyecto musical que ya se ha convertido en tradición cultural dentro del mundo del rock en la Navidad. Y esto se llama Transilverian Orchestra. Transilverian Orchestra. Ya lleva varios años eh, haciendo eh, conciertos alusivos a la Navidad, unos conciertos espectaculares.、Eh, ha tenido varios line-ups en, en lo que lleva la trayectoria desde que comenzó con integrantes de la banda Sabatard. Pero por Transilverian Orchestra han pasado de los mejores. intérpretes y los mejores músicos no sólo del rock sino de otros géneros musicales、eh, pero si la música de transilverian orquestra es、eh, increíble lo espectacular de esta gente es、eh, el show en vivo ok es todo un musical es t o d o una obra de teatro Eh, hay diferentes、eh, ellos han tenido diferentes obras desde、eh, obras puramente navideñas hasta obras、eh, de la vida de beethoven de la vida de mozart y de diferentes temas que han llevado、eh, en su espectáculo ver un concierto de transsilverian orchestra debe ser un must en toda persona que sea amante De La música, específicamente si eres amante del rock, ok. Muy bien, mi gente. Vámonos entonces con otro bloquecito sin esperar mucho, ok. Y nos vamos ahora con un señor clásico que se llama Alice Cooper. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S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 Checking i t twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. So you better watch out, you better not cry, better not pout. I'm telling you w h a He's coming to town, your town. He knows where you live. He knows that your windows open. He knows what lives under your bed. Hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Estoy ya temprano gente Miren cómo esto estaba Vamos a romper el hoy aquí en el Vamos poliseo this is the Metallica Metalpr.com como récord hoy ya family a aquí San Juan Now mano! La máxima concentración en la historia del heavy metal aquí en p u e r t o señores el metal no está muerto en su parte participación activa en los eventos、el、Primer completo encuentro metalero derecho Metal es con... For、like、Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. Salud, Puerto Rico! Puerto Rico, the world! Heavy Metal Mansion, pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Mi gente, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show en programación especial navideña. Escuchando algunos de nuestros iconos de la música heavy metal interpretando temas clásicos alusivos a la Navidad. y Este bloque que acabamos de escuchar, que estuvo de lo más divertido, lo comenzamos con nada más y nada menos que con Mr. a l i c Cooper y un tema clásico, clásico, clásico navideño que se llama Santa Claus is Coming to Town.、Eh, en, este, en este tema, a l i c Cooper estuvo acompañado de un bandón fuerte. Estuvo acompañado del guitarrista j o h n Five,、eh, Billy c h e e h a m y Vinny Apici. Tremendo bandón que tenía este señor para ese e t mazo clásico navideño.、Eh, después le continuamos con nada más y nada menos que con ACDC. ACDC、eh, interpretando el tema. Mistress for Christmas Este Este tema es del álbum The r a z o r Edge de ACDC、eh, Un buen tema que quise incluir porque me pareció de lo más、eh, interesante Y cerramos el bloque Con la banda Thor Thor es una banda que lanza En el 2018, un álbum que se llama Christmas in Bahala. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Gonna Have a Rocking Christmas.、Okay. Muy bien, mi gente.、Eh, en realidad no me queda tiempo para más. Ya mi relojito de arena se acabó. Eh, así que le quiero dar las gracias a todas las personas que se han mantenido en comunicación con nosotros a través del chat, a través de WhatsApp o a los que pude saludar a través de Facebook.、Um, eh, recuerden que、eh, una vez terminemos nosotros, continúa Heavy Metal Mansion con su programación y lo próximo que viene es la nueva lechonera del rock. con Mr. Lechón Atómico y todas、eh, las locuras que、eh, traen e su programa.、Um, recuerden que el próximo domingo será nuestro último programa del año. Este programa va a estar dedicado a compartir con ustedes lo que en mi apreciación especial y personal son los 20 álbumes del h e a v y Metal. Eh, mejores del 2019, ok. Así que este próximo domingo 29 de diciembre tendremos los mejores 20 álbumes del heavy metal, según mi apreciación personal, en el último programa del año. Muchas gracias a todos,、eh, muchas gracias a la gente que. Que nos ha estado escribiendo y siempre nos ha estado apoyando durante、eh, estos seis meses, básicamente, que ya llevamos en el aire.、Eh, quiero dar especial mención y mucha gratitud a El Lechón Atómico, que es la persona que ha permitido que este programa ha estado en el aire a través de su emisora Heavy Metal Mansion. Eh, a un señor que siempre está atrás, bastidores, pero que siempre está ayudándonos a mi amigo y hermano j a c e River, el bateador emergente que nos saca de problemas cuando estamos en s t o k Así que、eh, gracias a los que siempre están ahí en el chat,、eh, siempre está por ahí、eh, Sando, Arucar, Kissman,、eh, siempre hay un par de gente que están por ahí. A gente que siempre nos están、eh, contactando a través de sus móviles、okay? a rafael a a n g i、eh, tengo por acá también a, a juan carlos ok gente que siempre se está comunicando con nosotros así que gracias a todos ustedes les deseo una feliz navidad que la pasen súper con sus familias con sus amigos que coman mucho que beban bastante pero que no guíen si están tomando Y si están guiando, pasen la llave. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la semana que viene. Hasta la vista. Baby. Our finest gifts we bring for r u p a Bum Bum To lay before the king for r u p a Bum Bum r u p a Bum Bum r u p a Bum Bum So to honor him for r u p a Bum Bum I am a poor boy too, p a r u f a Bum Bum I have no gifts to bring p a r u f a Bum Bum That's fit to give a king p a r u f a Bum Bum r u f a Bum Bum r u f a Bum Bum Shall I play for you, p a r u f a Bum Bum? The ox and lamb kept time for up a bum bum、yeah, I, I played my drums for y i m for up a bum bum I played my best for y i m for up a bum bum、yeah. Ruff a bum bum、yeah. Ruff a bum bum in my d r u m r a o u were up a bum bum, rub a bum bum, rub a bum bum. Then、oh! he smiled and he were up a bum bum. When she first w a l k s by You f e e l drain e d and blood with those hunting eyes.